Finca ecoturística El Vesubio, Chinchina Caldas, Eje Cafetero Colombia. El Vesubio es una granja en el corazón de la zona de café de los Andes que ofrece a los huéspedes la paz y la magia de la naturaleza, senderos entre montañas, lago de pesca, piscina ecológica, observación de aves, hogueras y casi siempre noches de estrellas. Hablamos inglés, italiano, alemán, portugués y, por supuesto, español. Además, ofrecemos sendero cafetero con toda su cultura. Visita a Marsella, pueblo lleno de arquitectura. También se puede visitar la finca con criadero de búfalos. Ver el paisaje de la Guadúa, Guayacanes Floridos. La casa tiene capacidad hasta 20 personas. Se pueden realizar reuniones y eventos familiares ofreciendo seguridad y buen clima. Nos p u e d e contactar en Facebook, Instagram, YouTube y en las oficinas de turismo de Caldas. Nos pueden contactar en Manizales, a los celulares. 310-838-8067-313-730-987.